y este agravio, ¿no? Que uh -huh. que hubo al pueblo mapuche de Guelche en la Torre del Fuerte de Patagones. Sí, sí, sí, venimos con algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra historia también y con nuestras pueblo nuestro pueblo y las comunidades. Estamos sí. en comunicación con la Lamien Ermelinda Tripailaf, que bueno, nos va a dar un poquito más de detalles. Mari Mari, Lamien, acá Karina Camila de Radio Encuentro, ¿cómo está usted? Mari Mari con con la Lamien, Mari Mari Karina Camila. Comean tu ñainin, comé uetro y panto Radio Encuentros, eh estamos sucedaos, me mañuneyo de buenos días, tardes, eh que tengan un nuevo buen año de trabajo Radio Encuentro, eh han celebrado ya y, y me alegra mucho que así sea. Eh muchas gracias por ese trabajo. Mañola <risa> mien, estuvimos sí de festejo el fin de semana. <risa> Pero bueno, justo ese día también sucedió esta situación, ¿no? Allí en Patagones, en el fuerte. Maila, mien. Fue en, en realidad el día 19, ya fíjate qué simbólico y qué hiriente es para nosotros, pueblos originarios, el día del del Día Americano eh recibir semejante agravio, ¿no? El saqueo de de elementos simbólicos que hacen tanto a uh, tanto daño a la cultura en general, a cualquier cultura le haría daño. Eh, cuando a veces yo hablo de que el exterminio de eh, lo inició Roca, pero que se perpetúa en el tiempo y me dicen que soy exagerada, bueno, estas cuestiones que suceden así son parte de un genocidio, porque dejar eh no permitir que vivan otras culturas eh avasallar eh las culturas es quereres terminar. Y es así de no lo quieren ver, pero es así. Totalmente. Dice, viene también después de lo que de después de lo que pasó eh allí en marzo también con el tema de los restos, o sea, como que se viene, ¿no? Irrumpiendo dentro de de de lo que estamos tratando de reivindicar de de nuestra historia la mía. ¿Qué es eso? O sea, esto es un para nosotros digo que es un trabajo eh muy pero muy arduo poder hacernos entender, poder eh que las otras personas sienten en términos de persona y de humanidad hacia nosotros también eh porque eh siempre están con los temores de que nosotros hacemos barbaridades, y en realidad las barbaridades las están cometiendo de otros lugares, no nosotros, nosotros estamos pidiendo el eh, respeto, estamos siendo respetuosos, eh vamos a a consensuar, vamos a dialogar con con autoridades, proponemos, somos personas activas, hacemos cultura, la compartimos y entonces no no se entiende por qué a esta altura de la historia hay eh, semejante rechazo, semejante racismo y maldad Ay, maldad. Sí, vamos a recordar que el fuerte y el puerto de Patagones fueron un escenario de de este sufrimiento, ¿no? Que bueno, se vino padeciendo donde lo que hacían era traer prisioneros después de desalojarlos de sus tierras a Pulamien, a todos nuestros hermanos. Eh, lo, la gente antigua también los eh fue padeciendo esta situación del ejército argentino, ¿no? Que traía prisioneros después de desalojarlos. y los traían para este lugar. Tal cual y bueno, eh, este lugar fue un lugar de eh de encierro, de tortura, eh de de encarcelamiento de mucha gente y eso era lo que estaba escrito, que venían escribiendo con fulmiente de hace muchos años, se ponía ese cartel, eh lo se sacaba, lo sacaban, a veces los habían sacado, otra vez este deteriorado con el tiempo y siguen renovando. y en el 2022 con con la cuestión de que se eh, esto se iba a documentar por documentalistas eh, en Guluches eh uno de los relatos, uno de los testimonios era el de Katilaz que estuvo que hizo todo el recorrido él siendo muy jovencito, eh fue una de las personas que padeció ese arriamiento que los traían con animales sí. a este lugar para ser embarcados a la isla Martinaghia o a, a otros lugares donde los repartían como si fueran objeto mercancía y bueno, eh Cachilaf va a parar a um, primero al, está en Mapindaga, sí, en el tigre y luego va a parar a al Museo de la Plata en Relata todas estas porciones. Entonces, en ese marco se hizo nuevamente la exposición del cartel principal que estaba que fue colocado anteriormente también y se colocaron fotos, fotos de gente que estuvo encarcelada en este lugar y que tuvo en el Museo de la Plata como por ejemplo la familia Inacayal y Inacayal, el mismo Cachelá, bueno, con inscripciones. Eso se hizo en ese marco y el año pasado restituimos algunas imágenes porque estaban deterioradas en el tiempo y hicimos el Pierre de un taller cultural con esa restitución. Por eso a veces en los eh, ahora salió en en algunos diarios que eran imágenes que habíamos colocado el año pasado, no hace muchos años que se viene haciendo este trabajo de de dar a conocer, porque es lo único que se pretende dar a conocer y que la historia se cuente entera, que se cuenten las distintas facetas de la historia, no solamente que la torre del glorioso eh grupo colonizador que vino a instalarse y a saquearnos la civilización patagónica. Claro. Entonces, este que que bueno, que era parte de una civilización, nosotros somos otra civilización. <risa> Así que, pero al parecer todavía hay gente que le molesta que le molesta tenernos vivos, actuantes, pensantes, y bueno, y hacen este tipo de cosas. Se le dice la mía. Bueno, eh, habrá que seguir entonces como siempre, ¿no? como nos tiene acostumbrados eh, esta situación en lucha y en resistencia, la mía. Se le dice la mía. Nosotros no perdemos las esperanzas de, de lograr eh, un equilibrio en convivencia con, con los demás, y es lo que proponemos, tener una mirada intercultural, que comiencen a, a a verse realmente que dentro de un territorio convivimos muchas culturas, que este suelo hoy llamado argentino es pluricultural y que tenemos que aprender a convivir. No nosotros no vamos a romper ningún símbolo de otro, no vamos a atacharle ninguna hoja de la historia que escribieron otros, sí vamos a ir develando verdades y, y eso quizá molesta, pero bueno, eso es eh el desafío y esa es nuestra esperanza poder lograr convivir, compartir, aceptar lo que ha ocurrido y y cómo construir eh el actual, ¿no? El el actual transcurso histórico, eh, eh el actual entramado social y cultural de de de este territorio. La Biense ha organizado algo para ver cómo se continúa, si se se van a volver a hacer estas señalizaciones, eh se van a volver a poner eh fotos y demás o o cómo cómo se sigue. Miel la mía, nosotros tenemos el firme propósito de volver a restituir esa esa imágenes y esos carteles, eh tendremos que comprometer a a los funcionarios y y ya hemos tenido el compromiso del director del museo eh para volver a hacerlo porque realmente, o sea, no alcanza con un cierto repudio que está bien y lo agradecemos como lo ha hecho el intendente, como lo han hecho eh, la Asociación de de Hijos y Víctimas del Terrorismo de Estado, como lo han hecho otras comunidades, ¿no? el repudio por esta por este vandalismo. Pero además hay que seguir trabajando, entonces la idea nuestra es sí eh divertir las imágenes eh son visitar el resguardo como corresponde, somos parte de una sociedad y a cualquier otro lugar cultural eh lo se lo protege, se se lo cuida, entonces nosotros también vamos a pedir la misma dimensión de respeto para nosotros. Eh así que en ese camino vamos a seguir trabajando la y tenemos la esperanza de que eso va a ser así. Fue Leila Mien, estamos vamos a estar entonces al tanto de lo que vaya sucediendo e informarnos, vamos a estar informando también a a la comunidad eh de esta situación. Agradecemos mucho la comunicación, la Mien, y le mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por estar siempre, por darnos la voz, por abrir lo, las posibilidades de escucha para otros. Y ya digo agradecer también a la gente que se ha solidarizado que ha repudiado y hay mucha gente de otras comunidades con poblamiento en esos lugares, San Luis, Bahía Blanca, eh Comodoro de Bahía hace un rato, eh Neuquén, Bariloche, muchas comunidades, muchas lotes que han hecho llegar su su fortalecimiento y esto se agradece. Promemayón Lamien, Peucayal. Peucayal Lamien. Muchas gracias. Bueno, Melinda Tripa y Lafentos echando charlando con nosotros respecto de este repudio, no al al agravio justamente eh en la Torre del Fuerte de Patagonas.